Como se me escapa el tiempo. よいのだよ、よいのだよ、いのだよ。 Álvaro i Baño, su bonita familia, A mar este Padre Moisés Padre Moisés. 全く変わらない。でも、多くの人た よし